No, no, no. c o r r e c t d i o El podcast menos confiable y con más errores de la red. Escúchalo cada semana. Hola, chicos, bienvenidos. Mi nombre es Belén. Esperemos y que se encuentren muy, pero muy, muy bien.、Eh, y me encuentro con Luis. estamos ya en el tercer programa de la primera temporada. Disfrutando de este caluroso día de febrero. De febrero. ¿Y febrero es el día del amor y la amistad? Sí, justo la semana pasada fue el 14. Exacto. No, sí, la sí, semana pasada. Sí, La semana pasada. pasada. Sí, sí, de hecho, esta semana es la semana d e d e febrero? No, de 14 de febrero. Ah, por eso. Ah, sí, es cierto. Seguimos、bueno. en febrero todavía. Bueno, pues ya después de toda esta breve introducción acerca de si es febrero, la semana 14 y todo eso que ya mencionó Luis,、eh, pensamos、Liz、y yo que, que sería bueno dedicar este bloque a todos los enamorados. No solo este bloque, sino el, el programa entero. ¿no? Bueno, en realidad es todo el programa. Porque... El, porque toda la semana pasada estuvo como sonando en la radio y en la calle un montón de canciones melosas. Y por qué no, que esté sonando también en VLA Radio. c i e r t o Y、sí, vamos a poner, a derramar miel a、por、través de las、momento. bocinas de sus computadoras. Así que esperemos y que les guste. Y pues ya, vamos a dar inicio. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gustaría iniciar? ¿Qué canción te gustaría iniciar? No sé, ¿cuál te gustaría tú? No o sé, sea, a ver tú, te, te estoy dando para que escojas. No, escoge、primer? tú una. Ay, pues a mí me gustaría. f t r o n g l y Fires Paris, y esta canción.、Eh, el vocal... Pero no está tan velosa, pero bueno.、Sí. Pero el vocalista de los f t r o n g l y Fires es la delitosa amiga. Ok. Entonces, pues vamos a empezar con esto de la mitad y después vamos con el la... otro. ¿Se parece? Ok. Bueno, esto es algo de Strongly Fires y se llama Paris. Regresamos. ¿Oualá? One day, we're gonna live. Bueno, pues ya regresamos. Esto fue los Friendly Fires, se llamó Paris. Viene su primer disco, el disco m ó n i m o que de hecho se llama Friend Friendly Fires. Fires. Y es muy bueno. Incluso el, el disco más reciente, Pala, me dice que también te gusta. Sí, me gusta Pala. Toda la música de los Friendly Fires es buena. Y también t i e n un muy buen show aquí montado. En vivo, así. En de vivo. hecho, he tenido oportunidad de verlo s Me gusta mucho ¿En la、vivo? idea. ¿En vivo? En vivo,、eh, en YouTube. Ah, es, es que he tenido oportunidad de verlos <risa> yo en vivo. En serio. Pero no han venido, sí. No, no han venido. Yo me refería, sí, es que a veces、eh, me refería a que los había visto en YouTube <risa> y en algunos DVDs. De hecho, este, me, me gusta mucho la idea esa ¿sí? de que traigan como, aparte de la batería, un tipo que toca como algunos toms, un t o m de piso y así como percusiones aparte.、Ajá. De hecho, el bajista que toca algunos encerros, unos jam blocks. Bueno,、pues no、es que estamos... tú sabes más ahí musicalmente hablando, ¿no? no, no, no ya ya bueno, estás como、refería. que más. Ok, bueno,、eh... me gusta mucho eso. Y bueno, ya cambiando un poco de tema de lo que venías hablando, ¿cómo te la pasaste en e stream? Ay, pues qué 14, te cuento.、Primero? Fue algo demasiado, demasiado padre. <risa> la verdad me <risa>、no、la pasé、qué? bien.、Eh, pues estuve en compañía de personas que quiero, que estimo,、eh, de mis amigos.、Ah, pues ahí、eh, preparándoles algunos deta detalles. y al parecer creo que si、sí、les gustaron y también pues igual a yo recibimos detalles vale、ah, pues muchísimas gracias porque dije las gracias no e sé. r porque, porque me están escuchando c i、sí. <risa> sí, es r t o e que se me va de repente la, la onda estoy enamorada creo <risa> <risa> no eh, eh, ¿y, y tú que c ó m o te la p a s a s t e yo me la pasé bien también Digo, no recibí tantos regalos pero s í Eso es bueno que no hayas recibido tantos r e g a l o p o r qué n o dices? Porque no hiciste gastar a los tus amigos. No, bueno, pero tampoco es que yo los obligue, ¿no? Y les pongo una pata i en la claro, cabeza y les bueno, diga, regálame、claro. algo, si no, <ríe> si no te mato. No, pero no, yo no estoy así como que muy de acuerdo con esto de la mercadotecnia, de, de yo hacerlo más como un negocio. Es que lejos de, hacer, de hacerlo como algo lindo, padre, tema, te mate, obsequio, de corazón, es como más obligatorio, porque por ahí yo,、eh, bueno, tengo amigos. Que decían,、si、es que no sé qué le voy a regalar y ayúdame, ¿no? Y, y no es para que se estresen, para o s e q u i a r Exacto, ¿no? e s algo que digas, ay, vi esta pluma y te lo juro que cuando la vi dije, no, vas a escribir súper lindo con ella. <risa> ¿No? Pero, bueno. Pues、ya. creo que como todos los días festivos ya es pura mercantil. a e s、sí, d e Navidad,、sí. Reyes, día de la madre. De la mamá, del papá, del papá, de abuelo. Día de la familia. De la familia. Día, y... día del taco. El, sí, del pulque, ese también el día de. Te... No, lo sabía. no sabía. a no sabías el día del pulque?、Ah, no. es porque yo esté muy <ríe> relacionada, pero me han contado con el día del pulque, del día del maestro,、Ajá. el día del niño, el día del estudiante, el día de la bandera, el día <ríe> de. Pero、bueno, el día de la bandera、abajo. no sé si tu costumbre s o te hayan dado de lado. <ríe> no, bueno, no, pero. A e r te dan una banderita, pero pues también se. se, se como, No, ponen todo el mundo y sus banderas. Ah, bueno, pero eso es como el de 15 de septiembre. El 16, 15 de septiembre. Ja, el día de muertos. Bueno, pues eso ya son tradiciones, ¿no? Eso todavía es pasable, pero bueno. Y mientras no haya clases, todo está bien. Sí, de hecho, sí, <risa> creo que más lo vemos por esa parte. Pero ya. Eh, ok, ¿qué te parece si v a m o s mejor con otra canción? Perfecto. ¿Cuál quieres escuchar? No sé, para ver tú, ú ¿Cuál, cuál te gusta. Yo pusimos esta p r e n e d i f i e r s ¿Qué te parece si ponemos ahorita una de míos? Perfecta, ¿El ¿cuál? De Wesley. Ay, sí, esperamos esta,、okay. esta canción. Vale. Vamos con e l Misha. i Estamos de este faro de Muse Endlessly.、Eh, q u Esta e canción está muy linda, ¿no? Luis? ¿Qué Luis? s opina? s、ah, También es una de mis favoritas de la Absolution, que, como te comentaba hace rato. Que viene ahí, oculta,、eh, ¿no? O, como t r a c e oculto en el, bueno, como v i d e o oculto en el DVD de Absolution 2, que fue en el Glastonbury, que ahora, ahora que me acuerdo c o m o d a t o curioso. Está muy padre e s e DVD porque incluso lo dijeron al baterista Dominic Howard, que s u papá había m u e r t o ¿En serio? ¿Y qué? no cancelaron la. Porque ya tienen como el compromiso de ver ella así. Y tocó, tocó el concierto. Pero está, está, está interesante. Este, no, Incluso、sé. la banda estuvo a punto de deshacerse. Pero pues ya s a l i ó e n adelante. Qué bueno. No, pues qué malo por. Por, por el c h i c Howard. Ajá.、Dominic. Bueno, pero me decías que los identificabas más con la de una película: La de、el、Crepúsculo.、Ajá. Tu favorita. Sí, de hecho, sí, una de mis favoritas, las trilogías. Sí, de hecho, sí. Sí, no sé por qué, pero a raíz de que tocaron la de Supermaster Black en, en, en una escena, en una de Crepúsculo, creo que ya. Sí, casi... formó parte del soundtrack.、Sí, de muchos hecho, sí, fans sí, sí. de Miso así, como que no les agradó tanto la idea. Que de hecho, igual a mí, del Origin of Symmetry, no, no es cierto, el, el Black Hose u of Revelations y el del Resistance ya no me gustan tanto. Están t a d e Me gustan、bueno. más el Apple Watch y e Origin of Symmetry. Bueno, Pues sí, pero aún así la música que viene haciendo a mí es igual es muy buena, ¿no? Sí, y, bueno, y, pero ya cambiaron、sí. mucho en comparación. Ah, claro, pero siguen sonando bien, y eso sea, es lo importante, ¿no? Claro, no le hago el feo a muchas canciones de ahorita. Si tienes, De hecho, me habías comentado, ¿no? Que tienes toda la c o l bueno, todos los d v d s、ah, No con... quería decirlo porque lo dices que soy presumido. <ríe> pues ya, que si ya no los habías hecho la vez <ríe> p a s a d o digo que no puedas <ríe> en esta ocasión. Sí, así es. Un poco de lo que acabas de decir es cierto. Y sí, es una banda favorita. Bueno,、oh, una de mis bandas favoritas, pero sí me agrada más como los primeros discos.、Uh -huh. El Hula Baloo, que es s u disco en vivo, también e s t á muy b u e n o No, pues la verdad no. Desconozco mucho, pero pues sí. Sí, son, son buenos, son buenos.、Sí. Y.、Eh, vamos con una canción.、Si、vamos con otra canción ahorita. ¿Cuál, cuál quieres?、Ah, Siguiendo esta onda. Pseudo、uh -uh, melosa, pues... o no sé cómo le quieras llamar. No, pues. Ay, ¿qué te parece si nos, con, nos vamos con you folks? Young Falls? Young Falls, los yo, cooks. Sí. Vale, dale, play. Bien, ya regresamos.、Eh, escuchamos algo de los The Cooks. Esto fue Young Fox.、Eh, ah, yo me sigo quedando con las dos versiones, en serio,、eh, porque la, la versión original de esta canción es muy buena, aunque s e me hace más movida o n que la que hace los The Cooks. Pero aún así, do, las dos versiones son buenas. No sé tú qué opinas. Sí, bueno, este es un cover que le hacen a Peter, Bjorn y j o h n Y tienes razón, la, la, la original es c o m un poquito más. Más movidona, de hecho tiene una colaboración de la vocalista de Los Concrets. e Y sí, también me gusta mucho la de Los Cooks, me gustan las dos. A diferencia del de, de a vez pasada, del de、ah, M-Shamp. De no,、10. es que, es que no, no, también no. hay que entender que en la otra había menos producción, ¿no?、Estaba、pero aún así, a pesar de、sí. que no tenía mucha producción, se escuchaba muy bien.、No、bueno,、sé. dejemos al público、eh, decida, ¿Qué, qué, decida? Gusta, pero... qué versión les gusta más. ¿Y qué tan buenos consideran a los cooks haciendo covers? Bueno, y、okay. a me quedé con ellos. definitivamente. Perfecto. ¿Y bueno, qué te parece s u e a m o s con otra también? Claro,、bien? vamos con algo. ¿Qué te parece q u nos vamos con algo viejito? No sé qué te gusta de、claro, algo ahí. Algo、viejito? más clásico, sí, sí. A ver, ¿qué propones?、Eh, uh, so、happy Together. Happy Together los p a s o s Sí. Dicho,、eh, ahí igual, bueno, no sé si tú me puedes sacar de la duda. ¿Por qué ahí aparece que la canta a、no、los Biggs? No sé, según yo tengo entendido que la, la, la versión original, si ¿sí? es de las toros, a lo mejor algún coversillo vale, se r a habrán h c h o p r eso. Habrá que investigarla en Wikipedia. Sí, ¿por qué、no? Sí, oye. O, o, o si alguien por ahí sabe, nos puede aclarar la duda. Nos puede iluminar. Sí, porque en este momento no tenemos i n f o Sí, 10 m i l o n e s Nos cortaron. Ya ves, por no pagar la luz. Digo, no. El teléfono. <risa> <risa> También la luz. Es que no, no tenemos luz y estamos, es una lab. Y el equipo este es inalámbrico totalmente. Y si no hay luz, no es n n c i e e el módem, d internet. no i Exacto. Ya ven aquí, Luis, que no, no paga a tiempo las cosas. Pero bueno, ya no, no hay que entrar en, en cosas. Ok, entonces vamos si quieres con la canción. Perfecta. Vamos con la c a n So happy together. De los tortos. Regresamos. Imagine me. About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, It please, my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.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 together Ya regresamos. Esto fue los turtles. Eso fue Happy Together. ¿Qué te pasó, muy buena. De hecho, me recuerda a un amigo que tengo、Ajá. que le hizo hace algunos meses、eh, le hizo un pequeño detalle a su chica porque cumplían un año de, de estar juntos y este hizo una mega serenata. De hecho, a eso me hizo muy lindo. Y, y en el repertorio en el que estaba. La serenata estaba la de su Happy Together y de hecho nos f a l l ó un poquito, pero al final salió todo bien. Y... Derramándome. Derramándome, sí. Es qué bueno que le haya gustado a la chica, ¿no? Eso sí. sí. ¡Felicidades! Sí. <risa> qué, qué melosos, exacto. No, pues sí, qué lindo, ¿no? Sí, y es que son. Bueno, la semana pasada estuvimos escuchando tanto en la radio como en todo l u g a r canciones de este tipo. Bastante melosas. Ay, sí. Ay, De hecho, hay muchísimas más, pero. Pues, igual, por lo mejor el... son contrastes demasiado diferentes. Lo que intentamos es de que a lo mejor fuera de acuerdo a. Realmente, ahorita lo que intentamos, o lo que estamos haciendo es poniendo canciones que se nos ocurran. Que, nos que a、gusten. nuestro parecer son melosas y ¿sí? así. Obviamente, sabemos que hay más, unas、Ay. más que otras. Pero bueno, a, nuestra humilde opinión, nuestras humildes、eh, propuestas. Musical. <ríe> Y、sí. vamos a pasar si quieres con otra canción. Ay, s í esta también. Ay, esta la. Ay, creo que les digo, ay, ay, mucho, ay, no, pero e s t á muy bonita esta canción. Es que... de Light House. ¿Te gusta Light House?、Eh, he tenido chance de escucharlos, gracias a ti, porque tú m e has mostrado canciones de ellos. Sí.、Eh, sí de hecho, h a b í a escuchado una canción de, de este grupo en alguna serie. Sí, en. En、mm, Grey's es... Anatomy, creo. En Smokeville también. Smokeville, bueno, s í es una bandita. Como ya saben, de, de, de canciones también en el FIFA,、series. también salen en los videojuegos. Algunas también hay shorts, son muy buenas. Ah, porque、mm. Belén es muy asidua jugadora de FIFA 2011,、Ajá. es muy buena. Por、eh, supuesto, tiene su cuenta en Xbox Live. e g o que les pase su game tag para que empiecen a jugar con ella. Los voy a deshacer, chicos. <risa> <risa> bueno, entonces,、pues、vamos con la canción. ¿Qué te parece?、Ah, ¿Cuál te gustaría? La única que te sabe es que e v e r y t h i n g ¿no? Ok, vámonos con eso. ¿Sí se llama así, Everything? Everything, sí, es. Es la única que conozco de ellos, disculpen. Regresamos. sleep Bueno, pues ya regresamos. Escuchamos algo de Lifehouse. Esto fue Everything. Una canción también muy bonita.、Eh, dedicable para la chica que quieres. Y de hecho, la canción habla acerca de que le está. Bueno, se la está dedicando, v i o a una chica, a alguien especial. Y donde le dice que es todo, todo su mundo es todo para él. Que no, que no lo deje. Y que siempre esté a su lado. Ay, qué lindo. Pues, es digna se fue de la ser、palabra. dedicable un 14 de f e e De hecho, todas las canciones que, que les estamos pasando、eh, son dignas de dedicarse un 14 de febrero. Es ¿no? más, todo este podcast lo pueden dedicar a quien quieran. ¿De、eh, quién se lo dedicaría? No puedo decirlo, pero sí se lo dedicaría a alguien. Sí, sí. Yo a mi mamá. <risa> <risa> no, ya sé. No puedo... <risa> Así que sí,、si、señora, mamá de Belén, está escuchando esto. Te la dedico, mami. Se lo está dedicando totalmente a usted. No, pues se lo dedicaría. Fíjate que se l o dedicaría a todas las personas que nos están escuchando y que sí, te、exacto. están tomando la molestia de. de darle play, de darle de dar play, play. Exacto. O al menos de regalarnos un, unos pequeños minutos de, de su vida, momentos, y que sabemos de que pues tienen cosas que hacer o tienen otra música mejor que escuchar. <ríe> sí, otras voces más privilegiadas. Exacto. Y más agraciadas que las nuestras. Uh -huh. Tal vez、eh, no s é t u e n e n con los más importantes, pero nos agradecemos que nos escuchen.、Uh -huh. Y como les dijimos en un principio, pueden dedicar este podcast totalmente a quien quieran. Aunque el hecho que les diga que es dedicable no significa que sea muy bueno. Estamos <risa> mejorando constantemente.、Okay. Okay. Estamos en ese proceso. En ese proceso, exacto. exacto. Pero bueno, ya llegamos a las、sí, r e c t a final、no. Me pasó muy rápido el tiempo. ¿y así? A mí también, a mí también, bastante rápido esta vez. No tengo idea de cuánto dure. Pero. Vamos. A irnos con última, una última canción. Te desconectaste. Sí, totalmente. Desconectaste?、Uh, es que está viendo unas fotos de. de unas chicas ahí en Face. No, ya. Pero es que no hay internet, c ó m o estoy viendo fotos? Porque las tienes en tu galería. Sí,、pues、dice ahí chicas Face. Por eso. Ya no veas mi monitor. <risa> ok, ya te lo、no、ves. Está algo tan. lindo. Desde、eh, el mío no p u e d e dejarlo de hacerlo, pero bueno, ya, d e j a m o s Y bueno, para cerrar, no sé si con broche de oro, pero sí con una canción que consideramos bastante melosa y dedicable.、Mm, pues, que aparte suena muy bien, ¿no? Es que e gusta mucho a Luis y dice que es melosa. Es muy melosa.、Oh, no, no, no, no, a diferencia de. por la letra, pero a diferencia de las otras, la música es como.、Agradable. podría pasar como cualquier otra canción movidona. Pues,、sí. Bueno, no tan movidona, pero、pues、le da punk, dime así, o Clásico sello de la gente. Este dúo francés. ¿Con cuál nos vamos a hacer? h、ah, pues, ¿qué te parece si es que nos vamos con la de Something About Us? Es como medio melosa la letra. a Bueno, para Luis, ¿no? No, es dedicable, es e d i c a b l e Aunque pues, la letra es muy cortita, la música es muy padre. Sí, bueno. Y forma parte del discovery.、Eh, de toda la. Ajá, y es, un,、yes. de, es parte del soundtrack de la pequeña de película la... que hicieron. ¿En qué, ¿En qué nivel va? De hecho, no, me crees que、eh, nunca, no he terminado de ver o no, no he visto como que todos los e n e u e g o s de la mini película de verdad. Ah,、okay. esta es como, como la parte de l medio, de la mitad de la película. Bueno, ahí h í que n ¿no? a a Muchos de ustedes ya sabrán que todo el track list de Discovery,、eh, si ven los videos en el orden en que están, es u poco una pequeña película. Sí, sí, sí. i n t e r s t e l l a s ya no. Sí, Interstellar. Ok, pues vámonos y nos vemos la próxima semana. c h i c o Nos escuchamos, s más Bien, la próxima y, semana. Sí, bueno, ya, deseándoles un atrasado 14 de febrero y、eh, esperemos que se sigan encontrando bien.、Eh, Saben que no es necesario que el 14 de febrero le, les den obsequios a sus novias, a sus novios, a sus amigos. Diario, diario puede ser 14 de febrero. Diario pueden decirle lo mucho que quieren a e s a persona. Diario pueden recordárselo. Entonces, no necesitan un día, ni mucho menos que la, la sociedad, la mercantecna se los diga. Entonces. Me hace llorar, Benín. Tus palabras son tan conmovedoras. Entonces, no, por favor,、eh, háganlo diario. Y muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que, que les haya gustado.、Eh, como ya saben, síganos dejando comentarios ahí en el Face.、Eh, díganos qué es lo que quieren escuchar y con muchísimo gusto nosotros lo vamos a poner. Y de hecho, ahí tenemos.、Eh, tenemos ahí. Eh, unas propuestas tenemos? de. Tenemos unas propuestas de, de hacer un especial con esta Jenny Joplin, Elvis Presley. Joplin, el... Sí, sí, sí, de hecho, no crean que no t e n e m o s las sugerencias ni nada. Estamos esperando que funden como bastantes para hacer un buen programa. Claro, así, las sugerencias, exacto. ¿no? Y bueno, si quieren darnos regalos o algo así, ¿Están... <ríe> son bien recibidos. <ríe> Siéntanse libres de hacerlo. Lo s recibiremos con mucho gusto. Ahí en el Face pueden preguntar. Datos. Domicidio. En donde puedan v e n i pueden, ¿Dónde de pueden dejarlo. <risas> Exacto. Y bueno, ya. Nos、eh, vamos. Despedimos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y el lunes. Feliz semana, inicio de semana. Fin de mes. Ya como el m e s e l l u e s Fin、semana? de mes, sí, ya. Yo creo que sí. Estamos a 18, ¿no? No, yo creo que no. Todavía tenemos otra semana en febrero. ¿Y si no? Pues, a comprar globos desinflados. No, a comprar las florecitas para la primavera. a、ah, sí. Bueno, ya, vámonos.、No, está ya、no、duro、ir. mucho.、Bye. Nos vemos, Bye. Bye.